La campaña se sabéis como sabéis todo después de la, de la situación que tenemos y vamos ya un tiempo trabajando esta posibilidad de ampión de capital y el tiempo que lo habíamos solicitado y, y queremos que nos queremos que sea un éxito no la verdad es que el reunión lo necesita necesita en este momento la de todos necesita de, de la base social de la base de los simpatizantes de los ionesses y te y pedimos un por qué no decirlo un se sea toda la ...a toda la comarca del Virasoa, ¿no? La o sea, reunión necesita en este momento... ...tiene los problemas económicos de todos sabidos... Y, ...y queremos tratar de salvar esta situación... ...estamos en distintos frentes... ...con entidades bancarias, con instituciones... ...y nosotros desde el club... ...tratando de hacer la mayor captación posible... ...y vamos a ponernos manos a la obra... ...y trabajar y, y crear un futuro... ...que yo creo que vamos camino de dentro, de dentro de un año... ...cumplimos 100 años... ...y queremos que centenario lo celebremos en segunda a B puede ser más alto y con la mejor situación posible económica. ¿no? Sabemos que la situación no es fácil, que, que la situación social quizás sea la peor de la historia de estos últimos años, pero también sabemos que en Irún hay un sentimiento muy importante del Radonio ¿no? 1 y de eso nos vamos a a valer para, para pedirles a todos ayuda. Nosotros desde el club vamos a hacer, bueno, no vamos a arreglar en esfuerzos para que este tema se haga grande vamos a nosotros también hacer ampliación de capital nosotros mismos y pedir una ayuda a todos los demás. Y... Hola, buenos días a todos. Simplemente pues, eh, os he dado información acerca de lo que va a ser eh, el, el importe que vamos a emitir y las condiciones que van a ser las, la suscripción de las acciones. ¿no? El pasado día 31 de mayo se, en, la Asamblea, eh, en la Asamblea Ordinaria se acordó ampliar... El, el capital por importe de 750.000 euros eh, que 75, son 75 75.000 eh, acciones que vamos a poner a disposición de, en primer lugar eh, los accionistas actuales que, son, eh, que va a comprender la fecha desde el 10 de junio al 10 de julio por el cual cada accionista eh, que tenga dos acciones podrá comprar una acción y pondremos la realidad de las acciones a la venta eh, si en ese periodo de tiempo no se vende la totalidad de esas acciones habrá una segunda fase en la cual Eh, se intentará cancelar créditos por acciones dentro del plan de viabilidad que hemos preparado y que hemos presentado en la anterior asamblea esa fase como se he comentado eh, iría del 15 de julio al 31 de julio en la cual se haría la sesión de, de los créditos y finalmente si no queda eh, todo vendido haríamos una tercera fase que iría del 1 de agosto hasta el 30 de octubre en la cual eh, se venderían el resto de acciones pendientes eh, son cinco meses en los que tenemos que trabajar eh, muy fuerte Eh, la venta de las, de las acciones se podrán hacer a través de dos cuentas bancarias que hemos abierto en, en Cuchabán y en, y en el Sabadell, y sino a través de las oficinas del club, que habrá un personal que, que atenderá todas esas solicitudes de compra de las acciones. Para más información eh, tendremos en la página web, y os iremos informando de las diferentes promociones en los próximos días, para que veáis un poco eh, la idea que tenemos. En definitiva, lo que queremos de alguna manera es que la gente que colabore con nosotros ese dinero que ponga en reunión le venga devuelto de alguna manera, o bien a través de descuentos en los abonos, o bien a través de descuentos en publicidad, sobre todo para, para personas eh, jurídicas, para empresas. Pues de momento, en el Consejo queremos que la filosofía siga la misma de siempre, o sea, de, de poder de que todo el mundo tenga 2%, como más o menos tenga 2%, ahora también, si, la, si ha llegado a un momento, a última hora, no se cumple y hay alguien que vende con un 5%, con un 4%, pues se valorará en el consejo o se tratará en asamblea, pero vamos, no, no está la, la filosofía del club, bueno, el club de la Serena Deportiva del Real Unión en definitiva tiene que ser la misma que ha existido hasta ahora, o sea, tratar de atomizar en la comarca del Vidasoa todas las acciones. Y eso, ahora, está no dice nada, que ya está mirando todo, pero sí que es verdad que, que no sé los tiempos han cambiado y no sé si yo creo que es la evaluación para octubre o noviembre cuando cuando se termine la ojalá venga, y grupo que por un lado ojalá también vendría alguien que cobrara algo más pero creo que ojalá, lo, más, lo más importante sería que todos los accionistas, todos los socios del Real Unión tuvieran acciones y así no haría falta nada más Nosotros lo tenemos al 30 de junio, como tú bien dices, el tema de, de la, la denuncias de los jugadores la FE y tenemos que conseguir un dinero para esa fecha estamos encaminando a pues, reuniones con instituciones, reuniones con entidades bancarias y esta parte, o sea, sería importante si, si ahora la respuesta del 10 al 31 de, de al 30 de junio fuera muy positiva casi nos autofinanciaríamos nosotros pero sí que sabemos que no va a ser todo todo eso sabemos que tenemos que, que cubrir una gran parte y también, por qué no decirlo cobrar lo que tenemos pendiente de cobrar en el, en el club, que también tenemos temas que tenemos pendientes de cobro entonces, sí que vamos a tratar estos tenemos unos 23 días, creo, que estamos a sitio hoy para tratar de llegar a si puede ser de celebrado San Marciales para San, Juan, San Juanes, tenerlo solucionado mejor, ya te digo, tenemos reuniones esta semana que viene en, en todas las instituciones de equipo y la problemática ya la tiene en todo el mundo eh, con, las, con las instituciones financieras también saben cómo estamos y vamos a tratar, de digo, no va a ser esto solo va a ser esto más temas de patrocinio que también tenemos ahí tratando de conseguir, que está también bastante avanzado, bueno pues, distintos temas en, en distintos sitios. La verdad que no vamos a perder ni un momento que podamos ayudar a que esta situación se solucione. Yo voy a dejar, yo el consejo, mira concretamente, a dos consejos reunidos, una empresa, ¿no? Y, y vamos, vamos, estamos tratando en distintos frentes de que esto se solucione.